Como te digo, cada semana Euskal Música también lo puedes volver a escuchar, lo puedes volver a disfrutar el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, la misma franja horaria de 6 a 7 y media de la tarde, en el mismo día del 100.8 de Berriozar y Ratia, pero eso sí, en repetición. Y también lo puedes escuchar a la hora que a ti más te guste, el día que más te convenga, en las redes sociales, a través de la página de Facebook Euskal facebook.com barra euskalmusica berriozarirratia ya que cuando, en cuanto concluye este programa lo subimos para lo dicho, que tú lo puedas disfrutar cuando a ti más eh, te guste aparte del programa también eh, te vas a estar informado con todas las noticias, las noticias más destacadas de la semana también como no, los videoclips, algún que otro tema musical Y por supuesto los carteles de los conciertos de los grupos de Euskal Herria que nos hacen llegar. Todo ello a través del Facebook de este tu programa, facebook.com barra Euskal Música Berriozar y Ratia. Euskal Música en las redes sociales. Hoy tenemos en visita en los estudios de Berriozar y Ratia, tenemos visita en el programa de Euskal Música. Más concretamente nos visitará Javi y Manex, dos de los componentes de la banda c que acaban de publicar lo que es su nuevo larga duración, Iñóis, Eguindugún, Discorik o Los tendremos a eso de las 7 menos 10 aproximadamente cuando estén por aquí para pues hablarnos de este su nuevo larga duración, para hablarnos de su trayectoria musical. ...para hablarnos de sus conciertos... ...en definitiva, para hablarnos de todo lo relacionado... ...con esta banda Donos Tierra... ...SE ESÁTEC! Y aparte de ello, esta semana tenemos novedades... ...lo nuevo de Theuskis... ...lo nuevo de Sorkun... ...y lo nuevo de Inkore! Hablando de Sorkun, luego te lo diré... ...en cuanto pues eh, escuchamos dos de los temas... ...incluidos dentro de su álbum... Eh, ...titulado Ciclomorfosía pero comentarte que el próximo jueves, el próximo fin de semana, la tendremos aquí también en Euskal Música, en Berriozar y Ratia, para hablarnos de ese nuevo larga duración de reciente publicación. Así que si te parece vamos a arrancar el programa de Euskal Música, y lo vamos a hacer con la primera de las tres novedades, lo vamos a hacer con la banda de Deuskis, una banda que mantiene su formación desde que se juntaron en el 2003 en la localidad vizcaína de El Anchove. Hay que comentar que en 2005 publicaron su primer larga duración Ichosun Salatí. Más tarde, en el 2007, llegaría su segundo larga duración Barikun. En 2009 aparecería el tercero Katuek Besalá y en 2012 siguen con el baile y el humor con su cuarto larga duración Chiminotan. Ahora, tres años más tarde, en el 2015, regresan al panorama musical con su quinto álbum titulado más concretamente de Huskies. Este disco se ha grabado en los estudios Tío Peté en los meses de mayo y junio del 2015. El disco es un compendio de canciones de rock and roll con diferentes apuntes estilísticos de la surtida gama del rock. Cada canción tiene un mundo particular y la unidad esencial que recubre disco tras disco se halla en la forma de cantar las melodías y la vertiginosidad de los coros. Una formación compuesta por iniquidades a la voz por Anarch a la guitarra bajo coros mandolina y guitarra acústica, Oyer Laka a la guitarra bajo coros, guitarra acústica y teclados, John Sameza a la guitarra bajo y coros e Iñaki Astoreka a la batería y a la percusión. Esa es la formación actual de esta banda de Theuskis que como te comentaba anteriormente se mantiene desde que se juntaron en 2003. Nos quedamos pues con este nuevo larga duración y de él te vamos a extraer los temas trumo ye y el tema y en dos de los temas incluidos dentro de este nuevo larga duración para esta banda para the Trumoye, bo, ta, de us kiss trumolle the well ley de co des Bitzu zure Be wai di Berde usañe Neuretsin Zimi stak ber neure ganetik Erreyesa de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico para esta banda vizcaína para Theuskis, los temas Trumoye y el tema Isenley dentro del álbum homónimo llamado Theuskis Y seguimos con novedades, ya que nos vamos ahora con Shorkun, ya que no podía ser más elocuente el título del nuevo disco de Shorkun, Ciclomorfosía que es el fenómeno consistente en el cambio de la forma y las dimensiones de los individuos. El tema que abre y da título al disco, ya nos pone en antecedentes de lo que poco a poco vamos a encontrarnos en este cuarto trabajo en solitario de esta mujer. Con este nuevo disco, Ciclomorfosía Shorkun ha apostado fuerte se muestra ambiciosa y ha sabido combinar con maestría su gran voz con unos textos muy especiales protagonizados sobre todo por Eider Rodríguez, también Arcaich Cano y la propia Sorkun, y con un tratamiento musical estético y estilístico que le eleva a un estado de madurez y a dejar huella definitiva en el panorama musical vasco contemporáneo. Hay que comentar que este nuevo trabajo discográfico de Sorkun lo va a presentar en directo el 26 de noviembre en el Café Anchoquía de Bilbo junto al live el 28 de noviembre estará aquí en Iruña en la Sala Central junto a Seamais, el 11 de diciembre en la Sala Jimmy Jazz de Gasteiz junto a Sura Y el 29 de diciembre en Inchaurrondo Donosti junto a ras Rasmiguel Tafari Vamos a abrir pues este nuevo larga duración Cuarto trabajo en solitario para Sorkun Ciclomorfosía Y te vamos a extraer los temas Armavisiac y Astronautac Música Así suenan dos de los temas incluidos en el nuevo Larga duración de Sorkun Comentarte que la semana que viene, el próximo jueves El próximo fin de semana, estará aquí En los estudios de Berriozar y Ratia En el programa Úscar Música para presentarnos Este Larga Duración Ciclomorfosía y también para hablarnos, por supuesto, de su trayectoria musical, porque no solamente ha hecho discos en solitario sino que también ha trabajado con grupos diferentes, seguramente que los conocerás, pero pues la semana que viene nos hablará más eh, detalladamente, más tranquilamente eh, Sorkun de esos eh, proyectos musicales que tiene aparte de estos cuatro álbumes en solitario. Y de Sorkun nos vamos con la tercera novedad de esta semana, nos vamos con Encore que ha grabado el tercer disco durante junio y julio de este año 2015 en los estudios Tío Pete y Beard Studios con Javi Peña y Borja Muro. Las mezclas las han hecho Peña y Muro en Beard Studios. La producción es de Urchi y José Lastra en Beard Studios y la masterización la ha realizado Stanis Errorza en Doctor Master. Hay que comentar que Encore comenzó su trayectoria musical en el barrio de Recalde de Bilbo en el 2009. Y también hay que comentar que la banda actualmente la componen Xavi a la voz... Urchi a la guitarra y a los teclados Aitor al bajo y Álvaro a la batería En este nuevo trabajo discográfico de Encore Pues nos vamos a encontrar Melodía, baile, estribillos, raíces del rock Core melódico, aliciente armónico Ternura popera y locura Dance, en definitiva Que nos vamos a poder encontrar casi todos Los estilos musicales Nos quedamos pues con este álbum, nos quedamos con el nuevo Trabajo discográfico de Encore Y de él de extremos los temas Guregawa y Egan oh, mata bebe bultá I can't stay good gutegian Has kini Egona el duta Dolore para tu gará Adrenalina saletas sea Pero ángelos eso digoraco fac danza tena shta saral bai cara es que quede unata tunska y tengai te sentistara Zetan, beroa Jasan ez ziñata Baila gugan nekerik ez da Estrubu seku zare incluidos en este nuevo larga duración de Encore, Guregawa y Egan el álbum llamado igualmente aquellos Encore de esta banda del barrio Bilbaíno de Recalde que surgió en 2009 y que editó un EP de cuatro temas ese año con el eh, título de Múltiplo Comuneta Co Chiquiena en 2010 aparecía el segundo EP Satika Chayle Comuneta Co Chiquiena y en 2011 llegaría el single Ser Garen los tres trabajos autoproducidos por ellos mismos. Eso eran los principios de la banda Bill Baina de Encore. Y de Encore nos vamos a ir con Seyurte, nos vamos a ir con el álbum Spalak y hay que comentar Que mediante su nuevo disco titulado Spalak, el grupo seiurte Nos presenta su más compacta sonoridad Hasta la fecha, un gran paso Adelante, hay que comentar que Era bien conocida la capacidad de Seyurte Para poner en vuelo melodías Brillantes sobre bases instrumentales Sólidas y con conjuntia, pero con este Álbum el grupo ha conseguido ir Más allá y las virtudes tanto Melódicas como rítmicas aparecen Gap yeah. Más unificadas en este Larga duración, una banda que lleva Ya un montón de años en esto de la Música, en 1998 Llegaría su primer larga Duración, Orain, en el 2001 Llegaría el Non, en 2012 Single, en el 2003 Bapatean, en el 2004 Ekiosu, en el 2006 yosia en el 2007 el álbum en directo De Plateruena, en el 2009 El Au, en el 2012 Atlántida y en el 2014 llegaría S Ese álbum eh, Elcar Estudio A, Se Si Oyak. Y ahora regresan con este álbum, Spalak, y de él te vamos a extraer los temas Lau, Acorden, Machinada y Chernobyl. De Seyurte con este álbum Spalak Que qué vamos a seguir compartiendo contigo Más música en la sintonía de Berriozar y Ratia En la sintonía del 100.8 De la FM cada jueves Ya sabes que estamos contigo entre las 6 y las 7 y media De la tarde compartiendo todo Lo relacionado con la música local La música que se realiza en Euskal Herria. Cita que también la tienes El fin de semana en la misma franja horaria De 6 a 7 y media de la tarde Pero eso sí en repetición también aquí En Berriozar y Ratia en el 100.8 De la FM hemos comenzado con Con Deuskis, con Sorkun y con Encore. Tres novedades. Hemos continuado con Seyurte. Y ahora nos vamos a ir con un poquito de mexicanas. Nos vamos a ir con el primer larga duración de la formación de Iruña. Yosuyon y más la temporada pasada. Ya estuvieron por aquí, por los estudios de Berriozar y ratia parte de la banda. Casi, casi el 90%, digamos, para presentarnos este álbum. Menos punk y más rancheras. Y además... Eh, pudimos disfrutar de dos temas en directo. Ahora nos vamos a quedar con su disco, vamos a abrirlo y nos vamos a introducir en él para escuchar los temas Erris, Erri y el tema Impérnuco, Cumbia. ¡Cumbia! Zerri jibitzea Festa ni festa esaltuen dendezela Bazerta ezkin guztiak girozea Poli tabai hori ofizioa Baki abarauka handia harazoa Dako buchuak Bionza dantzan e tiñi zidan Unaba y bote en tu antiguo suak Vámonos solos, juntikos al pajar Risareho, nasa konikoa, margos ez hali tako, antolat bihua, pikala tsegua, bela bai geitua beste biakua nafarro gaizua, gusto nengakua, bubatutakoa, ez arritzaikua ezkotzen doan parekoa.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 Euskal Música en las redes sociales. Pues ya los tenemos por aquí, por los estudios de y Ratia, por el programa Euskal Música, dos de los componentes de la banda Se Satec, Javi Voz, Y también Manex al trombón y a los coros Y es que vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con Césatec desde su nueva larga duración Iñóis e Gindugún Discorik Onena Aparte de hablar de este nuevo larga duración Vamos a hablar con ellos también, por supuesto, de la trayectoria musical De sus discos, del apartado de conciertos Bueno, que en definitiva vamos a repasar todo lo que es esta banda Césatec Desde sus inicios hasta ahora Así que vamos a escuchar uno de los temas incluidos en el primer larga duración Nos vamos a ir con el tema Suga B, Y luego ya escucharemos el tema con el cual abren lo que es su nuevo larga duración Y a partir de ahí, pues lo dicho, charlaremos y hablaremos con dos de los componentes Con Javi y Manex, aquí en berriozar y Ratia, en el programa Euskal Música Césatec Danga, bueno, hartancano, te echo todo que lo que es angustia, tu gatiler del tanito con incela. Il parto chúa baña casi ya veída y yo solo La niereya soy niza, berezita se la gusta y se disfruta, chuchu y chuchu eres arecada. Esa ni que se ni que tu me tota y me llaga, sudar quería porque el baño será. Salitud y Asán es el tema con el cual abren lo que es el quinto trabajo discográfico de la formación sesatek El disco que lleva por título Iñoi Seguindubun Discorik Onena Para hablar de la trayectoria de la banda, de los discos que han editado hasta la fecha de los conciertos ...de todo lo relacionado con Seesatec... ...tenemos en los estudios de Berriozad y Ratia... ...en el programa Busca la Música... ...a Javi Manex, a Racha León a león dos... Oh, okay. eh, ...lleváis desde el 2009 en activo... ...la banda que eh, ...contarnos un poquito esos inicios... ...cuándo se forma, cómo formáis la banda... ...buah... ...suerte, joder, suerte... ...manes eh, se incorporó luego al segundo o tercer año... ...en el grupo... empezar ...empezamos eh, allá por la prehistoria... ...cuando... no eh, ...pero sí en el siglo pasado... Nos juntábamos en una batucada, de una batucada luego sacamos una electrocharanga, de una electrocharanga luego ya hicimos un grupo y ya llevamos así pues siete años. El, los primeros ensayos quedamos para tocar y nuestro primer concierto fue aquí cerquita, en la sala tótem en la inauguración de, de, la corrica, de, la, de la Corrica, de hace ya unos cuantos años. Y ahí empezamos y desde aquel primer concierto pues llevamos dando al año entre 60 y 80 conciertos, o sea que... Eh, Césate, que es el nombre que disteis a la banda, ¿eh? ¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado especial para vosotros? Le, di le dimos vueltas y le, dimo le dimos muchísimas vueltas. Yo, de hecho, creo que en casa tengo ahí una lista guardada con posibilidades de, de, de, de nombres y así. Y luego, al final, pues el nombre más chorre y más estúpido es el que al final eh, cogimos, el Césatec. Uh -huh. Pues utilizábamos mucho, sobre todo entonces había un, comp un componente de Azpiz en, en el grupo y utilizábamos mogollón Sesatec y nos pareció que podía funcionar y pues la verdad que nos funcionó, uh -huh. nos funciona eh, Los componentes, habéis, eh, habéis comentado que venís de otras eh, formaciones de electrocharanga y ¿cómo surge la idea de cambiar de una electrocharanga a una formación ya así como es eh, Sesatec? Pues sinceramente porque estábamos ya un poco ya hasta los pii de la electrocharanga Y entonces eh, decidimos hacer eso mismo, que hacíamos la fiesta que hacíamos a pie de calle A cerrar encima de, de un escenario Yo pues, creo que se hicieron mayores y un poquito pijos Y por eso cambiaron el tema ¿no? Pijos, perdona, que somos de Ñeñasti, algunos, por ¿eh? Por favor <ríe> eh, ¿Habéis tenido cambios en la formación a lo largo de la trayectoria desde el 2009 hasta ahora? Eh, contarnos un poquito esos cambios Bye, bueno, pues uno de los cambios fue, por ejemplo, en el trompón. Antes estaba Frank y ahora tenemos al gran fichaje este de aquí, Manes, el señor de Ordizi. Caixo. <ríe> Luego, al final nosotros cuando empezamos en el grupo no teníamos intenciones de tocar tanto. Luego fue un poco pues la casuística y así que nos llevó a, a ver tantos conciertos. Y entonces, pues Frank, por ejemplo, tuvo que dejar por eso. Xavi, que estaba en la triqui también, tuvo que dejar porque, bueno, entre trabajo de más grupos, pues no era muy compatible. A otros tuvimos que echar... Otros tuvimos que coger. Boli estuvo tocando la batería. Boli, aquí de Berriozar, estuvo en el anterior trabajo con nosotros tocando la batería, pero también Boli es un músico profesional. Está a mil cosas. Nosotros ensayamos en nuestro lugar de acción y de ensayo y tal. Es en, es en Donosti y era difícil... Compaginar, ¿no? compaginar entonces ahora tenemos pues a Ayokin de, de batería que es de ahí mismo donosti, de Donosti y también tuvimos un bueno tuvimos a mí me tuvieron cuando había un saxomonista de es. un guía que se llamaba Alex es. Alex de Topol jejeje Bye, bye, bye. Muchos cambios en la formación para hacer el mismo estilo de música, digámoslo así O sea, que no se han notado esos cambios, como quien dice El grosso, o sea, los 6, 7, pues de 9 que somos hoy por hoy 6 o 7 seguimos desde el principio uh -huh. Ha sido, pues sí, en, a la hora de composición Antes tocábamos con Tricky Tisha Ahora ya no, no, no hay Tricky en las canciones Son más rockeras sí. igual hay más guitarreo. Sí que ha cambiado, yo creo que dentro del mismo género sí que ha cambiado la eh, el grupo sí que tiene una evolución para un lado o para otro lo que pasa que la filosofía de fiesta un poco, la de ex pues sí que se mantiene, igual Eso la es. gente que entra a ese rollo pues pues se adhiere fácil ¿no? uh -huh. Ahí somos monos monotemos y monos monos, monos, y monos, monos. <risa> En cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la formación algún grupo os influyó en hacer este estilo de música ¿Algún grupo de referencia tenéis? Esto, en el último disco, hemos tenido un grupo de referencia, que ahora nos va a decir Javi cuál es porque yo no me sé el nombre, porque lo he encontrado después de hacer el disco. Pero... Fred Banana Combo. <risa> tocar por tocar para divertirse, es la filosofía. Y bueno, oímos, pues hay, hay gente de grupo, la verdad es que hay una variedad un poco peculiar de estilos musicales dentro del grupo. Hay desde desde heavies, que, que no serán heavies, serán metaleros o así, cosas de... Bueno, es muy complicado la política esa. Y luego hay gente que le gusta el ska, mucho ska americano, mucho ese rollo tal. Seguramente sí. si hubiera aquí otros dos componentes, pues te contestarían a la pregunta nosotros vamos a hacer tonterías. Saben ahí. más <risa> palabras técnicas sobre el estilo de música, sí. pero sí, mucho mucho rock yankee americano, eso eso hay. eso hay. eso hay Tenéis ya cinco discos en el mercado, uno de ellos en directo, el Gugará. Eh, ¿Cuántos Cuéntanos un poco por encima, ¿cuáles son? ¿Qué tal la aceptación ante el público han tenido? Bueno, nuestro primer disco homónimo, creo que se dice, todo va de monos. Homónimo, eso. ¿Homónimo? Eh, eh, fue el primero y bueno, es los temas que con el que nos dimos a conocer y al final mucha gente se ha quedado en ese primer disco de nosotros, o sea, al final fue el que el que nos vio nos bien hacer después de un año dando conciertos decidimos hacer una recopilación de las canciones que habíamos que habíamos sacado durante ese año y grabamos ese primer disco luego hicimos el disco a cuenta de la, de los conciertos que dimos en Cuba allá a finales del 2009 el rock and roll Eh, luego hicimos el directo a cuenta de ese Rock and Roll, eh, pues utilizando un Gugaracesatec, una de las canciones de ese disco de Rock and Roll como título del directo. ¿Nunca mejor dicho? Eso es. Y luego ya hace un par de años sacamos el Ibuprofeno, que bueno, todos han tenido muy muy buena aceptación. <risa> Pero de ibuprofeno la gente se quedó mucho pues por el por el diseño de, del claro, disco y demás, sí, sí, sí. de como una cajilla de estos de ibuprofenos. Y sí, porque dábamos caramelos y la gente decía, bueno, con eso caramelos es. y ya que es. venía a el disco. Y estábamos en el stand de Durango, ahí vestidos de médicos, claro, haciendo gamba hecho, todo el día, las horas... Sí, sí, muy claro. bien. Y ahora, pues bueno, hemos llegado al, al cuarto disco de estudio, al quinto de nuestra carrera, que pues es el mejor disco que hemos sacado nunca. Eso dice, ¿no? Eso, eso dice, dice, dice, dice las la buenas bien. lenguas. Eso dicen los discos. Eso es, eso es. Eso dice el titular a la gente lo tiene que escuchar Eso. para comprobar. A ver qué... eh, de los cinco discos que habéis editado, dos de ellos son CD más DVD, en el segundo disco documental de la gira por Cuba, más el videoclip del Kilmetroac y en el tercero un directo. Eh, hablamos un poquito de cómo se os ocurrió la idea de meter ese diga, ese documental, por cierto, chulísimo, de la gira por Cuba. Pues, eh, ¿tú te acuerdas de cuando estábamos en Cuba? Sí, y sí, yo tampoco fui a Cuba. Ah, no, no, no, justo Mane ese perdió lo mejor. <risa> eh, a Cuba vamos a ir de vacaciones, a celebrar eh, los dos años apoteósicos que tuvimos al principio. Eh, luego de las vacaciones surgió la posibilidad de poder dar cuatro o cinco, cinco conciertos, creo que fueron, allí mismo en Cuba. Eh, teniendo ya esa posibilidad de dar cinco conciertos en Cuba Pues por qué no llevar a Juancho Juancho es que vino con nosotros Y a un pago con una cámara Y que se grabe un documental Y todo esto echaron en un documental Y pues la verdad súper contentos con el viaje Súper contentos con el resultado También hay que decir que allí mientras estábamos Nosotros en Cuba estuvimos trabajando Muchísimo tiempo A las noches teníamos luego libre pero luego a las 8 de la mañana había que despertarse y levantarse para ir a no sé qué, a grabar, porque vamos a grabar un videoclip aquí... Buah. Ahora parece que estuvieron ahí dándole latigazos o así. Pero bueno, bueno, bueno. Eh, casi, casi. Venga. A mí me ha... bueno, Yo me he en la cámara, la verdad. Eh, Sesatec, también habéis hecho canciones para el Kilometro Ac, para la comparsa Chorribarrote, para Bye. el Icastle Guna del 2010. Eh, contarnos un poquito. Bye, pues, pues bueno... La gente se acuerda de nosotros ahora cuando necesita hay canciones de fiesta y cuando quiere hay... Y nos suelen mandar proyectos para colaborar con ellos a, y para y para hacer canciones y súper contentos, la y verdad. Siempre mucha ilusión hacer esas cosas. Siempre es una canción especial. Hacer una sí, canción lo sí. Patrón, tal. Sobre todo porque te dan la letra muchas veces ya hecha. Y es la mitad del trabajo. Y es la mitad. Del... Eso oh, está guay. Eso está muy bien. Está muy bien. Aquí para fiestas de Beriozar pronto, a ver si... TAC, TAC, hacemos alguna cancióncilla. Sí. A ver, a ver. Eh, antes de hablar del disco, y seguindo un disco que Onena, que estáis presentando. ¿Qué diferencia encontráis? Entre los CES Atex del, del primer trabajo discográfico, lo diré, hasta este último trabajo. Los del último trabajo somos más guapos. <risa> <risa> Algunos. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, Max, estoy de acuerdo. Bo, del primero, del primero, el primero yo lo escucho ahora y es súper lento, el primero. Parece como que era era otra época. Ahora, ahora pues ya estamos yo creo que bastante más definidos, más sabemos, es la teoría que dice Bierbu, un guitarrista del grupo... Nosotros hacemos hamburguesas, no vamos a procurar hacer eh, solomillo, entrecoto o cosas así. Hacemos hamburguesas, pero haciendo hamburguesas hemos mejorado mucho y ahora hacemos una de las mejores hamburguesas que se hacen aquí en Oskalerria. Con queso. Eso es, eso es. <risa> Respecto al anterior disco, igual sí que era más rockero y así, y ahora hemos vuelto ahí a sí, más sí. al color y más a bailoteo y demás. Cambio, ¿no? Me parece. A mí el disco anterior era, yo digo... Lo e sé pero más, como dices tú, más rockero. Ahora sí. venís como siempre, más pachangueros, como bye, e ¿no? eso es más más ahí hemos tirado sí que mucho más en la línea de, de los vientos y demás Estábamos más enfadados, discos. yo creo, el otro disco fue un poco ahí un poco sí, medicina, sí. de ahí el título y todo. y todo. un poquito y entonces ahora pues bueno, trata lo mismo. Eh, metidos ya de lleno en este nuevo disco de SESATEC, ¿cómo fue el proceso de grabación eh, del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio? Eh, ¿Alguna anécdota que hay que contar? Pues nosotros tenemos la costumbre de ir al estudio, coger el estudio para do, dos semanas, tres semanas y luego estar tres meses ahí en plan haciendo el capullo Entonces lo grabamos entre... empezamos en julio, lo acabamos de grabar en agosto y luego hasta que lo mezclábamos, que no lo mezclábamos, pues a septiembre sí, llegamos Y bueno, eso iba a ser un mes, pues fueron tres. Pero bueno, al final, eh, la verdad es que pues hemos hecho en Montverenea esta vez, ahí uh -huh. en Tolosa, y, y hemos estado muy a gusto, la verdad. Entonces, right. bueno, eso nos ha hecho quedarnos más tiempo, seguramente, de lo normal, porque había una piscina y tenían barra y así, entonces estábamos entretenidos ahí yo creo que eso ha alargado. <risa> había momento, gallinas, perros, ¿no? ¿sí? claro. muy bien, bien, bien. Por eso se agrava el proceso, ¿no? Sí, eso, eso, es, eso, eso, eso hace es. también que sea más largo, ¿eh? <risa> Y lo demás, bien, a gusto, yo creo que hemos andado esta vez, ¿no? El cambio de aire siempre nos gusta, igual cambiar de vez en cuando, esto, lo otro, una, ¿no? Pues esto hemos hecho con Chap, bye. y bien, a gusto con el también, bien, hemos andado bien. Eh, ¿Habéis tenido una colaboración en el disco, en la maquetación, en las fotos? Hemos tenido, vale, hemos tenido colaboraciones y ayudas, y ayudas. Ha preguntado un montón de cosas a la vez, ¿eh? ¿Te has cuenta? Eso, sí, sí, no. sí, pero me he con todas, si no, me bueno. sé los nombres de todas, yo creo, ahí. <risa> Eh, como colaboración así musicalmente Pues mira, una anécdota por ejemplo Que eh, nosotros estábamos ahí ya Acabando las grabaciones Y los de Talco tenían concierto ahí en Bombero Se pasaron por el estudio así Iba echando unas risas con ellos Pues que no hay huevos de... De cantar Renusquera Y pues que no, que sí, que no Y pues se animaron a cantar eh, A cantar una canción, hacer los coros en una canción Con nosotros Yo creo que hasta el batería cantó, pero bueno <coughs> todos o sea, yo... Para hacer coros, pues como hacemos <risa> nosotros, da igual Canta todo el mundo <risa> Y... <risa> es que a mí no me dejan cantar coros No sé por qué Depende del estilo de canción <risa> Depende del estilo de canción Ahí porque voces hacemos todos Luego sí que ha estado con el jamón de 3, 4 J ¿O cómo va? 5, son 5 J 5 J, Garaz y Esnaola Tocando ahí los, los teclaus en 3 temas eh, A la hora de diseño eh, Screech Y Manola ha sido el, el, el, el encargado del diseño del disco Y luego la... la en la portada, del dibujo que sale en la portada y las bananas que salen por ahí, Joseba Ponce hizo los dibujos y Pablo García En la composición de, que hay ahí eh, dentro del libreto La que salimos todos Eso es, donde salimos recibiendo un, un, <risa> un disco, un de, disco de oro La gente que vea el libreto para que, que lo entienda <risa> Y un estudiante de nuestra batería de, de, de Jokin que, que apunta maneras, chaval muy majo eh, Hablando un poquito de las letras de las canciones ¿Qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente? de que van un poquito las letras de estos en eh, 10 eh, temas, sí Pues un poquito, yo creo que es lo de siempre, ¿no? Hablamos de las cosas que, que nos pasan al lado, ¿no? No hablamos de eso, de física cuántica y esas cosas. No. Siempre, pues eso, pues lo que hay al lado, pues que si son los políticos corruptos, que si son es la, el desamor, más que el amor, es, y sí, que si sí. es un poquito, pues las cervecillas y los sintonis ¿no? Al final lo que, lo que tenemos cerca, ¿no? Uh -huh. Y lo contamos, pues como lo hemos contado, casi siempre, con un poco de gracia y, y con la idea de eso, de, que, de hacer fiesta y reírnos de lo que nos pasa ¿nos a de eh, Si os parece, antes de hablar de los conciertos, de los directos vamos a escuchar un tema del disco, ¿cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál es, digamos el tema de referencia de este nuevo disco de SESATEC? ¿Cuál es el tema de referencia? Joder, eso, venga, eso es va, vamos, mucho preguntar ¿eh? es que... el, el single, el salido single salido poco. ¿cómo, ¿Cómo se llama el single? Zapáyate y Sintilic. El single se llama Zapáyate y Sintilic. Entonces uh -huh. igual ese es el tema de referencia ahora, pero ya cambiará. <risa> <risa> con la entrevista que estamos manteniendo con Javi Manex de la formación Sesatec en el programa Euskal Música en Berriozari Ratia eh, vamos a meternos a hablar lo dicho de los conciertos eh, que repertorio tenéis para presentar el disco eh, vais a incluir todo vais a meter clásicos de los discos anteriores un poco de todo un poco de todo. clásicos de los discos anteriores como es, los clásicos de los clásicos los más los más ahí. Ahí. Sí, yo creo que hay que meter, pero hay que ra racionar un poco, ¿no? Hay mm. que... Pues ahora en los conciertos de, de, de presentación sí que procuraremos tocar eh, todas las nuevas, porque, joder, pues para algo las hemos hecho también, ¿no? Mm. Eh, las hemos parido. Y, y sí que tocaremos algún clásico que otro, pero más va dirigido, pues, a lo que, a lo, con lo que estamos ahora de, de, del, del nuevo disco. Yo más soy de esa tendencia. Luego, depende a quién le preguntes del grupo... Pues, como es hasta la, la última semana, no, no lo decidiremos ahí del todo, del todo. La última semana, que es la semana que viene. Eso es, eso es. <risa> Pero bueno, si lo pones más lejos y sí te quitas presión, está bien. Es un juego psicológico. Eh, metidos en los directos, ya estuvisteis aquí en Berriozar, hace unos años, en el Parque Ilargi, en el recinto de Las Chondas, junto al grupo Aserritars, dentro de las fiestas, eh, presentando el disco de Buprofeno. Eh, ¿Cómo sentisteis y cómo fue el trato con la gente? Muy a gusto la verdad bye, bye muy a gusto teníamos la suerte de que teníamos aquí a, a boli de, de anfitrión y, y no nos estuvimos muy muy a gusto además creo que fue el último concierto de ese año de la gira será sí, algo ra era el concierto de despedida de boli De la concierto de despedida de Boli en Beriozar. Aunque luego se agosto. volvió a despedir otra vez. En luego se Sí, sí, sí. No, pero la despedida buena fue aquí. ¿no? O sea, esa no, es la buena es, buena, es. Buena. La, la buena, buena, la buena de buena. fue aquí en Beriozar. Vale. Si no nos acordamos de, demasiado, demasiado de, de anécdotas es que, que todo fue bien. Si ¿Sí? pues ¿Sí? nos acordamos más de lo malo es como somos los humanos. ¿Tenéis fechas ya a corto o largo plazo para presentar el disco? Tenemos, tenemos fechas. No tenemos por ahora ninguna aquí. Estamos hablando para tocar ahí en Iruña, en la parte vieja, en el café uh -huh. central, pero aún tenemos que, que cerrar la fecha, que seguramente principios, principios del año que viene, 2016, uh -huh. enero-febrero, estaremos por aquí. sino ahora mismo ya sí que la semana que viene, eso, el 14 de noviembre, tocamos en Bombero, haremos ahí el primer concierto de presentación del disco. Uh -huh. eh, luego, el 27, eh, tocaremos en Donosti, en el Cultureche de Hinchado Rondo. Luego estaremos en la Zoca de Durango, y ahí también haremos en Aochenea la presentación el día 6, De los 30 minutillos esos para hacer una, una pre, pre, mini presentación eh, El 11 de diciembre, eh, la sala Stage la Live de Bilbo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dices la verdad? Stage Live Stage Live Yeah <risa> El 11 de, de, de diciembre y, y luego en diciembre no tenemos más El 19 el estaremos 19. en Oñati Eso Ahí en el, en el Gastelecu Y luego en enero que tenemos, ¿vale? Y en enero, el día 16 de enero estaremos en Gasteiz No sé dónde porque no se despliega hasta Di millas. Di y el 23 secundar. Era <risa> la esteca. por ahora, eso ¿no? ¿Vais Ahí. a llegar otra vez a 80, 90 al concierto, seguro, ¿no? Sí, sí, la intención es la intención es que sí. Es el ritmo bueno, ¿eh? porque así ya dejas de ensayar. Ya una vez que llevas 60 ya para arriba ya hay que parar porque <risa> si no. <risa> sabes todas. Bueno, la siguiente pregunta era si os acordáis del primer concierto, ya veo que sí, que fue en la Sala Toten, o sea que ¿cuál Joder. fue el segundo concierto? Buah, <risa> yo vida. me acuerdo del primero mío. ¿Cuál fue el primero? Fue en Corchoenea. Yo la primera vez que toqué con vosotros toqué en Corchoenea, el día que el me corcho, licenciaba. Corcho, batalla, en Corcho. ¿Y qué tal se te dio? ¿Qué tal se me dio? Pues Había ido yo pues yo no les conocía y me llamaron ellos tampoco me conocen a mí. Y de hecho esto pensábamos no que era, nunca, ¿eh? pensábamos que era otra persona. No sí, sí, me llamó, me llamó Bierbuy y me dijo por el teléfono me dice, "Tal, tú eres tal que tocaste con nosotros una vez" y le dije, "No." Y me dijo, "Pero tú tocas el trombón, ¿no?" Y yo, sí, bueno, pues es igual. Adentro, y, ¿no? y ya está. Y, y entonces yo hice un par de ensayos y ahí y, y yo no, bueno, no conocía el grupo de nada. Me dieron un disco y estudiátelo en casa, que así fui al al concierto. Pues me imagino que sería cojonudo, pero no, no, me, no tengo recuerdo. del musical no, no me acuerdo. El ¿no? examen un 10, ¿no? El examen sí de 10. Tuve comida además antes de ir y pues, fue, fue un día interesante. Para mí. ¿Hicimos comida? No, pero yo como ah, mi, me licencié y tuve comida, luego sí, tenía el sí. tigre ir a una discoteca oh, y me lo pasé muy bien. <risa> Entre medias saqué para el concierto. Como para no acordarse. No claro, claro. Y el segundo fue al día siguiente, en Endaya. Yo cuento los míos. O a sea, mí te acuerdas por, el, bien. por la resaca, ¿no? Me acuerdo, no, porque tuve sidrería con los la cuadrilla y es que aparecí joder. tarde de es, es raro que no tenga alguna comida sidrería o una hostia, hermanos Al es principio raro. fue jodido ¿eh? ¿Qué ha sido para Sesatec lo mejor y lo peor de la trayectoria musical de esta larga ya que lleváis desde el 2009? Bah, no sé, lo mejor haber poder haber conocido a la gente como Manes que, que oh. sin nada saber cómo hubiésemos coincidido Y lo peor lo mismo, un poco Y, y lo peor igual también, ¿También? Y lo peor, igual, sí, también. Sí, sí. Curioso Esta es una pregunta que igual sobra, ya que lleváis desde el 2009 como Sesatec y además pues que desde el verano incluís un montón de festivales, un montón de conciertos. ¿Qué sueño tenéis a largo plazo o corto plazo de Sesatec? Como grupo. Como grupo, como grupo. Como grupo, bueno, yo creo que seguir un poco con la, con la tónica que llevamos, ¿no? Vivir Tan de poco. esto, claro. ¿no? ¿Qué cojones? ¿Vivir no, de esto? No, ¿no? Javito, esto <risa> yo creo vivir de esto. <risa> Yo, bueno, yo tengo una espina clara, ¿verdad? es que me has recordado como... <risa> Hablando así un poco claro, de todo, claro poco eh, ya sé lo que Me has dicho de la primera vez y tal y cual. bueno Yo entré en CSAT justo después de que volvieran de Cuba uh -huh. y a mí cuando me hicieron la reunión ahí estrambótica para ver si entraba o no entraba, yo no gente, sé qué sería. gente de fundamento ahí en un bar y me, me, bueno, me prometieron que el asunto iba a ser que nos íbamos a Japón. De eso hace que hace cinco años. Ese, ese año me llegaron a Cataluña, que, bueno, está bien, pero no es Japón todavía. Pues no hemos llegado a Japón todavía, entonces igual ir a Japón o a Japón, o me da igual, ahí a, a Burgos, pero por lo menos un poquito ahí más lejos de, de, de casa, joder. Eh, los demás componentes de la banda son... Está Michus eh, como cantante conmigo. Eso es. Está Bierbo y Yulen de las guitarras. Está Unai en bajo. la guitarra de, de cuatro <risa> cuerdas, en bajo grande, que le llaman, la guitarra llaman, grande. La guitarra grande. Luego están John, que es el compañero mío de la de Turut, Diego Trompeta, y, y Joaquín, que es el batería, y John naola que es el, el gorila de las fotos, o sea, el manager. El manager. Y algo que me ha dejado, ¿qué queráis decir para terminar la entrevista? Que muchas gracias por dejarnos hablar aquí, recordar <risa> viejos tiempos y, y hacer unas risillas pero Que voy a gusto, que, que recuerdos a Boli... Y a todos Sí, que le hemos escrito por WhatsApp aquí Mientras eso estábamos es, eh, esto que si Dice se anima... que no sé qué, que está trabajando Que no sé qué, que no sé cuál Yo Siempre creo que no los quiere ver ahí, claro. Yo creo que no los quiere ver Y bueno, ah, y luego, claro, esto es el, el, el Esto del judío que, que bueno, que nosotros vendemos el disco Se puede claro, comprar eso, sí, eso, sí, eso, es, es. En, eso es, en es. las tiendas y en la web también Césatex.com, ahí ponemos los conciertos también Y hay fotos nuestras muy guapos también Y vídeos hay, hay de todo Y que estaremos en Durango Y que gracias por todo Pues Javi, Manex, Manex, Javi Gracias por haber venido Suerte gracias. con el disco ¿Y qué tema queréis para despedirnos? ¿Algunas y cachondos Esos así vuestros? Eh, a ver Javi, por favor, dímelo ¿Algunas y cachondos así de los nuestros? Eh, Son 10 John Quirolari sí. <risa> John Quirolari, que se llama Tenemos problema luego también Con los títulos Eh Jonqui Rollari es el séptimo corte del disco. Sí, sí, sí, sí, sí, mal. con este quedamos. Muy bueno. casto, Muy nos quedamos. Es que de casto pronto por aquí por ir a conciertos? Sí, por, supuesto. por supuesto, Venga. por supuesto. Entrevista que hemos mantenido con Javi a la voz Y Manex al trombón y a los Coros de esta formación de Sesatec que acaban de publicar lo que es Su nuevo larga duración Y nosotros que vamos a poner ya a punto y final Al programa de hoy de Euskal Música Porque casi casi sobrepasamos ya Las siete y media de la tarde Hemos escuchado las novedades de Euskis Sorkun y Encore, hemos escuchado A Seyurte y a Yosuyon y más Y hemos charlado, hemos hablado con Javi Manex de Sesatec ...sobre la trayectoria musical de la banda... ...sobre este nuevo trabajo discográfico... ...sobre los directos en definitiva... ...que hemos hablado prácticamente... ...de todo lo que es esta banda... ...de todo lo que es CSATEC... ...recuerda que volvemos el próximo jueves... ...volvemos el próximo fin de semana... ...de 6 a 7 y media de la tarde... ...en directo los jueves en repetición... ...tanto el sábado como el domingo... ...el próximo jueves tendremos la visita de Sorkun... ...para hablarnos de su ciclomorfosía... ...el cuarto trabajo discográfico... ...de estudio y en solitario... ...también por supuesto... Hablaremos de sus proyectos musicales con otros grupos Todo ello aquí en el 100.8 en Berriozar y Ratia Nos vamos con ellos, nos vamos con Sesatec Y con otro de los temas incluidos dentro de lo que es su nuevo Larga Duración Nos escuchamos dentro de 7 días con todo lo relacionado a la música local A la música que se realiza en Euskal Herria. 90 minutos a la semana aquí en Berriozar y Ratia Música radia en el 100.8 DF